Buenas tardes mi gente, ya tú sabes que este es Alto Calibre Radio Show sobrepasando las 650 mil personas en Radio Escucha y seguimos contando mi gente, no hemos parado ya tú sabes trayéndote las mejores entrevistas, la mejor música, exclusividades como siempre y de la vieja para que tú te acuerdes cómo empezó esto del género de reggaetón ahora llamado urbano. Por aquí por Alto Cali Radio Show, bueno, pasamos a la línea telefónica al 787 y bueno, se encuentra con nosotros nada más y nada menos que... MJ Dímelo MJ ¿Cómo estamos. Yo, yo What up MJ Ya ustedes saben que Saludos a toda Latinoamérica A todos los que están Escuchando Oye ya ustedes saben La mejor Alto calibre Radio show Papi dime lo que hay? Dímelo MJ Ya tú sabes te Un palo con el primer disco Lo que fue Sentimiento Ahora ¿En qué te encuentras Trabajando? Mira definitivamente Gracias Gracias por el apoyo Mi sentimiento con mi carta de presentación A nivel mundial eh, Ha tenido una aceptación Increíble Increíble. A todos aquellos que tienen duda busquen YouTube y pongan MJ y van a ver allá hasta los orientales haciendo mímica con el tema de Benidio, que fue el tema de promoción de este disco. Bien contento por el apoyo eh, en Latinoamérica y seguimos trabajando fuertemente. Ahora estoy bien concentrado en mi nueva producción musical, a mi estilo. Que eh, todavía quizás no sea el nombre oficial del disco, le digo a mi estilo, porque he estado bien, bien, bien enfocado en lo que pide el público. Que nosotros artistas a veces nos enfocamos en hacer un trabajo eh, bien complejo Un trabajo con una musicalización bien, bien, bien amplia Pero entonces como nos trepamos a, a la tarima La gente lo que quiere es esa adrenalina, ese bailoteo, ese perreo ¿Me entiendes? O sea, que realmente estamos más enfocados en lo que la gente quiere Por eso de, de, por eso ahora todas mis pausas Yo digo a mi estilo, porque es un nuevo estilo, un estilo más rough Un estilo... No, no, No sé, no, no sé si la palabra sucio es la palabra que va, pero un estilo así, como que más calle. Eso es así, ya tú sabes, así que, ¿verdad? Te damos lo mejor y, y la bienvenida aquí al show. Ya vemos, ¿verdad? Que tienes un poquito más de experiencia, ¿verdad? En, en, tan, en tan corto tiempo, pero vamos un poquito atrás, ¿verdad? Para que la gente que está escuchando, porque sabemos que mucha gente, pues que oye ahora el reggaetón, lo que tiene son 13, 14, 15, 16 años y a lo mejor pues no sabe mucho. Ah, Jay sí que cantó esta canción, NJ que cantó esta canción. Pero ¿cómo y de dónde nace NJ? NJ rápido, este, tú sabes, llega a los estudios con la cunita de oro. Y le hacen un disco Lo que fue mi sentimiento O ya MJ había grabado En varios mixtapes Tú sabes En varios altis Anteriormente Con diferentes productores ¿Cómo es que comienza MJ Aquí a, a, a género urbano De reggaetón? Mira A los que no conocen La carrera de MJ eh, Gracias a papito Dios he sido eh, Uno de los artistas Más bendecidos Solamente llevo dos años En esta industria Y he participado En muchas compilaciones Como fue Invasión, El disco que estuvo Daddy Yankee Wisin El domo mágico Estuve en el disco que se llamaba Tributo a Héctor Lavoe, que fue un, que fue un disco wow, de la música urbana donde estaba Romo Mal, Anneli Cris, eh, Héctor El Father También estuve en el disco Rompecorazones, que fue una compilación de muchos artistas que le cantan al amor, le cantan al romance, se llamaba así Rompecorazones, donde estaba Alcángel, La Cista, etcétera etcétera etc. También eh, estuve en el disco de Los Benjamins con Looney Tunes, eh, con mi tema Dile, Eh, mi disco, mi sentimiento, he participado en muchas compilaciones, gracias a Papito Dios, eh, tuve la oportunidad de eh, hacer un tema con Sean Kingston, un artista bien importante en el género eh, americano, el cual hicimos un tema que se llama Chi-Make, aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de verlo, busquedan así mismo que el, el tema tiene un video bien, bien, bien elaborado. Eh, fui o soy todavía la imagen de ETT de su teléfono Blackjack Eh, hice una, una campaña con el sistema eh, educación Ana Gmel, de alrededor de casi 50, 53, 54, no sé exactamente el número Pero fueron casi todas las escuelas superiores de Puerto Rico He trabajado fuertemente con la gente de Make-up Wish he, he, hecho, he hecho muchas cosas, he logrado mucho eh, Entiendo que soy un artista que está bien concentrado eh, Para ir más Eh, estudié Ingeniería de Sonido, me gradué, tengo mi bachillerato de Ingeniería en Sonido, ahí es donde empiezo a trabajar dentro de los estudios de grabación. Eh, comparto con muchos artistas del género, eh, DJ Negro, que todos conocemos, que es el, el, el culpable de este tan, eh, la leyenda, Bicosí, y de todos los discos, eh, fue el que me da la oportunidad de entrar en de olla del género urbano. Eh, ahí las personas de Machete Music en trabajar con MJ, y me, me hacen una propuesta discográfica, la cual fue, fue aceptada, ya que todos sabemos que Manchester Music es una de las compañías más fuertes dentro de, de la industria eh, latinoamérica, de, eh, de género de reggaetón. Eh, empezamos a trabajar fuertemente lo que, lo que fue mi primera producción musical, Mi Sentimiento, el cual se basó en 12 temas. Eh, tuve la oportunidad de grabar con Zion, que fue la primera persona que me presenta presentan, yo siempre le agradezco todo lo que hizo por mí, ya que eh, sin yo ser nadie, él me presenta, todos aquellos que no se recuerdan, es cuando él dice, yo, la melodía, presentándole a MJ, y ahí empezó la canción que dice, hoy te alejas de mi vida, y de repente de vida mía, ah, gran tema, dile que fui yo, que estuve en, en el disco de Luri y así sucesivamente empiezo a trabajar con muchos colegas del género, y empiezo a hacer de relación con Ya conocía de años como Joel y Randy. Trabajé un tema con. No quise hacerle un tema de los dos porque eso lo quiero dejar para el disco. Joel y Randy iban para mi disco los dos juntos con MJ, pero antes de eso hice calentar en la calle, dejándole a Randy hacerle el remix. He venido, más hizo un tema con Joel, que se llama Quiero Acértelo. Porque ya tuve la oportunidad de participar con ellos por individual. Para la calle, para las personas que les gustan, ya tú sabes, la música en el internet. Y ahora para mi disco, Joey Randy, un tema, eh, el dúo con este servidor, MJ, para mandar la Liga. Así mismo lo hice con eh, Jake y Dimanche, Franco el Gorila. Wow, he trabajado con mucho y ahora van a esperar mucho de MJ porque ahora entiendo de que estoy más concentrado, que estoy más enfocado y ya yo sé exactamente qué es lo que quiere mi hermana picada que voy pa' encima papi ahí MJ algo. Ese es así, bro. Y contra MJ te me adelantaste, ¿verdad? Porque no quería este, tocar este punto todavía. Y es por, porque se ha, se ha rumorado, se ha regado como la pólvora. Y verdad, y, y pues lamentablemente tenemos que tocar el punto también. Este cuando vienes y brincas aquí a la disquera este de machete. Eh, bueno, y tú sabes que los comentarios pues por ahí de que ya MJ no está con machete. Eh, Tú eres la única persona que, puede, que tiene la última palabra en si está o no está con Machete. Por lo menos nosotros que estamos en los medios, pues sabemos, ¿verdad? Que Machete, pues, este, ha dejado atrás todos los cantantes. Estas son las últimas producciones que va a salir con Don Omar y Wisin y Yandel, les creo. Y lo demás pasa a ser la Universal. ¿Qué hay contigo, este, MJ y tú? Este, Vuelve otra vez te, con Machete o Pasa a Universal o, o, o qué es lo que hay. Mira, la realidad del asunto es que muchas personas sí eh, pues me han comentado y se ha corrido el rumor, ya que pues eh, tengo muchas fanaticadas y también tengo muchos enemigos, que, que obviamente como en, toda, en todas las industrias, en todos los trabajos, siempre hay alguien que como que por envidia quiere, como decimos nosotros en la calle, enfangarnos. Pero mira, la realidad del asunto es de que el contrato de MJ con Machete Music se ven. A, al tener este término de, de que ya no, no no es, este ¿cómo te explico? Pues no es válido ya, o sea, ya tú quedas como un agente libre. Exactamente, pues entonces ve, como todo artista que quiere lo mejor para su carrera, empieza a nuevamente, antes, antes de decirle a Machete, ok, Machete, vamos a renovar el contrato con todo artista inteligente, pues nosotros nos sentamos en la mesa redonda a escuchar las ofertas que nos tiene que dar la otra tiquera. Todos sabemos de que ahora mismo la tiquera no están en el mismo, en el mismo eh, mood de antes, ya que pues eh, las personas siguen pirateando los discos, los discos ya no se están vendiendo de igual forma, la economía ha bajado y pues las disqueras están un poquito eh, menos talibosas en ese sentido y pues obviamente pues nosotros nos sentamos a, a, a compartir esta idea y compa compartir ofertas con eh, diferentes disqueras para ver quién es la disquera que, que va a ayudar más en game. Ahora mismo estoy enfocado en llevar buena música, en hacer un disco a, a calidad A para todo mi público latino y todo mi público de Puerto Rico. Y mira después, yo sé que me voy a pegar y voy a tener lo mío, ¿me entiendes? Pues después, entonces nos concentramos en las cosas materiales. Por ahora sigo enfocado en eso. Y pues las personas rápido empiezan a hacer un revuelo porque como no, Renovar el contrato rápido, pues la gente dice, espérate, ¿qué pasó? Le dieron el ritmo, ¿sabes? Son personas que no saben exactamente lo que se está hablando dentro de la mesa, ¿verdad? Como decimos nosotros, en la mesa larga. Y pues empiezan a hacer comentarios, pero la realidad del asunto es que todavía Jay está en un, en, en un, en un punto dentro de la balanza, eh, agente libre como los peloteros. Podría decir así. Ese es así, ese es así. Oye, no. y que y qué bueno como quieras, en Jay, tú sabes, que hagan el comentario, sea para bien o para mal, porque tú sabes que por lo menos ya todos los medios te están buscando, aunque sea para hacer esa pregunta nada más, si está o no está, sí, con no, una ese, casa. Ese ese, algo, Ese es algo que también, eso es bueno, me entiendo, eso es bueno que las personas se preocupen, ya sea de una forma positiva o negativa, pero nada, este, ya, ya, ya está todo claro. He eh, eh, tenido la oportunidad también de. de que hay MJ para algo y, y, y de verdad que todos todo, todo los movimientos que se hacen MJ y mi equipo de trabajo la, mi, mi compañero de manejo solo management estamos obviamente concentrados y enfocados en hacer el mejor disco del momento para llevar buena música como todos ustedes lo merecen Oye, Jay, lo que me da gusto es, tú sabes, escuchar que por lo menos tú sí te enfocas en tus discos y todo, pero también vienes y tiras música, tú sabes, así mito como hiciste con, con Satería, con JK Maximum, Franco el Gorila, como hiciste con Naldo, la de ¿Por qué me dejas así el Rimi, tú sabes? La de Randy Nota Loca, con la de Venido, tú sabes, la de Loca. Bueno, olvídate, hay tantas canciones, tú sabes, que has tirado por ahí, la de la Guanábana, este tantas canciones, tú sabes que por lo menos tú este, te concentras en tu disco y concentras también este, parte de tu carrera para la gente cibernética, los que les gustan bajar música del internet, ya tú sabes, trayendo aquí a varios artistas. Mira, de verdad que, que sí estoy que, estoy que darle las gracias a papito Dios por, por esta habilidad que me ha dado a la música. Eh, todos los que me conocen de este género eh, van a dar cuenta de que yo soy eh, Y si no soy el más, soy uno de los más humildes dentro de esta industria. Y pues todo el mundo me tiene mucho cariño, todo el mundo me respeta, todo el mundo me apoya. Eh, estoy trabajando ahora mismo mi disco con los mejores productores, los mejores estudios. Looney Tunes, Tiny, Mambo King, eh, White que está escribiendo temas nuevamente para mi disco. Estoy hablando con Jomar, que ha tenido la oportunidad de trabajar con muchos. Eh, tuvo participación en el disco nuevo de Tito el Bambino, etcétera, etcétera, etcétera. mundo me apoya y así independientemente yo también tengo que darle eh, un poquito ¿verdad? de sazón a la calle ya que todos todo, todo están bien eh, ahora ya todo el mundo quiero todavía poner en, en el disco, porque es un tema bien, pero bien que eh, expresa lo que es este nuevo estilo de Jay. esta adrenalina. Muchas personas dicen, es a rayo en Jay pero ese chanteo, un chantea. Y yo, pero es de que tú te crees, tú sabes. Hay muchas personas que tienen una una visión de Jay como el que el romántico, el que le canta a las nenas. Pero mira, la realidad del asunto es que pues tengo muchas fanaticadas de residenciales, de caseríos, personas que que son desde la calle y que también mi música son sus motoritas, también tengo muchas fanaticadas, mujeres, féminas, tú sabes cuando yo me trepo en tarima pues siempre existe esa euforia y realmente MJ un artista que siempre trata de, de cantarle a todas las clases sociales, a todas las edades, todos mis temas si te, puedes, si te puedes dar la tarea vas a encontrar que ningún tema, ningún tema tiene una palabra obscena si he participado en temas que tienen quizás algo en doble sentido lo ha dicho el featuring porque nunca de la boca de MJ van a escuchar algo ¿por qué? porque MJ entiende de que hay que tener una, una letra constructiva, una letra que, que exprese algo positivo para toda la ciudad. Ese es así para, para diferenciarte también de los demás. Oye, me gusta tu sinceridad y me gusta tu humildad porque son pocos los artistas. Bueno, me atrevería yo a decir aquí en el día de hoy que yo creo que tú eres el único artista de todos los que han pasado por aquí que dicen tú sabes que, que, que está esperando que te escriban otras personas. Tú sabes que muchos artistas pues aquí nos dicen que otras personas le escriben para ellos y entonces pues tú lo acabas de decir aquí, ¿verdad? Y, y no nada malo verdad este je, mira si el ah. disco si el disco va a vender un millón porque alguien a mí me escriba o por lo menos voy a ponerle en esta manera si mi si si, si mi emisora va a pasar a dos a 5 millones de radio escucha sin yo a tener que hacer la radio pagarle a otra persona mira alegría bomba ¿eh? mira mira eh, quiero no, quiero no dejar algo en claro y es que mj eh, es bien celoso pero súper celoso con su trabajo demasiado Cuando yo empecé a trabajar dentro de esta industria, todos mis temas los escribí yo. te Dile, Siéntelo, Hoy, Por qué me dejas así, etcétera, etcétera. Un montón de temas, que una conspiración de temas que, que yo siempre lo he escrito porque siempre he sido celoso con mi letra, Pero me he dado cuenta de que el público latino y todo el mundo entero, eh, ellos tienen que... Te, eh, nosotros tenemos que deberles un respeto a nivel musical. Como artista, nosotros tenemos una responsabilidad bien grande. mundial no hay nadie que pueda hacer eso y como yo respeto yo respeto a las personas que ver ahorran para ir a una a, a una casa eh, eh, verdad de, de, de vender disco y se compran su disquito a 12 15 15 16 dólares yo tengo ese respeto a esas personas aunque yo me concentro segundo por segundo en cada tema y hasta que el tema no sale a plus el tema no sale del estudio o sea todos me conocen en ese aspecto y todos eh, eh, a veces como que al brutal, se escucha esto, esto, esto, esto y eso precisamente y lo mismo es con las letras, sabes yo soy un artista que antes yo estaba en la película mía mental, obviamente no tenemos la madurez como la tenemos ahora y yo estaba en mi película que decía no se paraba la emisora no yo escribo todos mis temas, a mí nadie me escribe, y yo estaba en esa móvil. ya no Ya nosotros estamos evolucionando Y entendiendo de que, de que necesitamos Personas que nos escriban Obviamente personas que tengan ya eh, La capacidad ya, Éxito como Wise Wise sí. ha tenido mucho éxito el, el, el tema de Down El tema de Sundada Dime si tú el sola Y así sucesivamente puede estar aquí Una hora completa diciéndote todos los éxitos que ha tenido Wise Y todos los premios que se ha ganado eh, Asimismo sí Kendo Asimismo sí Yomal. Porque yo es un artista que sí acepta, acepta la oportunidad de trabajar con otros compositores, pero compositores que estén probados, los mejores estudios, los mejores compositores, los mejores productores. Wow, matemática simple, eso es un hit. De verdad que mi disco eh, está bien, bien, pero bien carrilado y bien enfocado a hacer un, un, un disco bien exitoso. De verdad que yo trabajo fuertemente y yo sé que de muchas de las personas se van a asombrar de esta nueva producción musical de MJ. Vengo con cambio de imagen, vengo algo renovado, ¿sabes? Todavía estoy buscándole un nombre más fresco al disco. Estoy pautando como a mi estilo, ¿por qué? Porque es un estilo propio, pero mi disco vengo con un nombre que va a revolucionar el género. Ese es así, oye, no, MJ, este, de verdad, yo te quiero dar las gracias, ¿verdad? Por estar aquí en Alto Cali, el video show, que no sea ni la primera ni la última vez, este... Obviamente, este, no quiero pasar por alto, eh, antes de despedirte, ¿verdad? que dé tus números de contrataciones para toda esa gente que, que, que quieran este, de los servicios de, de MJ a diferentes partes del mundo, ya que todas nuestras entrevistas pues, siempre se postean por la red del Internet. Este, da, ¿Cuáles son los números para contrataciones de MJ? Espera, realmente 525-6773-525-6773. Este es el, el, el número eh, de mi manejador, eh, Carlos Casilla, va a salir para servirle. Ahora mismo estamos, eh, tenemos un número nuevo de contrataciones que, que lo estamos procesando. Todavía eh, no me atrevo a decirlo por el hecho de que pues, eh, estamos en este camino, pero ahí me puede conseguir el 1067, 525 1773 de verdad, con mucho respeto y mucha humildad, muchas gracias, Jacko, muchas gracias por, por permitirme eh, expresarme en este tu programa, ¿me entiendes? Al de Radio Show, de verdad que para mí siempre es bien importante dejar de saber a todo el mundo entero qué es lo que está pasando con MJ, y mira, mucha, mucha, mucha música, mucho esfuerzo, mucho cariño, mira, de verdad que yo ni duermo, así que estoy bien enfocado, así que esperen pronto mi disco a mi estilo, Jay, ya tú sabes, papi, matando la Ya tú sabes, y eso es por ahora, ¿verdad? Así es que se va a llamar por ahora, así que eh, tenemos que estar pendientes por aquí por Alto caliente Radio Show para otro cambio del título de MJ, este, MJ, bueno, ahora sí, ya tú sabes, antes de despedirnos, vamos a despedirnos con este tema de vente conmigo, preséntalo por aquí por Alto caliente Radio Show, ya tú sabes, mi casa es tu casa, también tenemos nuestro programa aquí en Telemundo, en Tampa, Florida, así que, presenta este nuevo exitazo, ya tú sabes, vente conmigo por aquí por Alto caliente Radio Show. Puerto Rico y todo Latino América, ajustes en sus cinturones MJ a mi estilo mi nuevo tema, vente conmigo súbelo, alto calibre radio yo me tiro, show y yo la miro, ey, se nota que no es una cualquiera, si tú tiras, yo me tiro hoy es la noche perfecta ella me mira y yo la miro, se nota que no es una cualquiera si tú te tiras, yo me tiro hoy en la noche perfecta,